Hola maestro, ¿cómo estamos? Bueno, buenas tardes calurosas, corriendo como siempre. Como siempre, creo que es como lo nuestro, eso de, de andar a la corre y corre. Sí, hay mucha humedad, y eso vaticina sí. lluvia por la tarde, noche. Sí, hoy trajimos un abanico, ya que no tenemos ventilador <risa> eh, eléctrico, trajimos Ay, bueno, un ventilador un, un, manual. Un ventilador primitivo. <risa> ah, pero qué bonito aire hecha. Bueno, yo tengo un soplador de comal que me regaló el buen Benjamín. Benjamin, si nos escuchas, saludos Saludos Benjamin, Me regaló un de esos ¿Cómo se llama? ¿Para la nafre? Pues un soplador Pequeño, literal. pero te, tal, cumple la función de un abanico Sí, la verdad, sí La verdad es que hace demasiado calor el día de hoy Está, así como dices, demasiado húmedo Ojalá que si sí llueva Ya que estemos todos en nuestras casas para que no haya accidentes uh -huh. Y pues a los que nos toque andando en la calle, pues qué padre y bueno me dio gusto ver al buen keko aquí que él no lo vacunaron le pusieron un chip entonces no tuvo reacciones pero bueno. se ve como nuevo la se ve rosagante sí sí sí yo Ajá. creo que ese ese chip como que hace que la gente se vea más joven sí creo que le van a depositar ahí mismo ya ya nomás <risa> pues <risa> que nos diga para ir al a que nos lo pongan en, ahí en el mismo lugar Ajá. donde él fue no Ajá. Maestro, pues hoy tenemos un programazo, uh -huh. estarás de acuerdo conmigo y, y yo creo que hay que hacer más programas de esto porque la verdad es que Gilberto Santa Rosa tiene unos eh, unos duetos. Siguiendo con la saga, ¿verdad? De sí, Gilberto. claro, de Gilberto que la semana pasada pusimos pura música eh, donde estábamos hablando solamente de él. Bueno, hablamos poquito porque realmente pues su voz era lo que queríamos disfrutar, ¿no? Sí. Pero quedamos en que en este programa íbamos a traer eh, intervenciones que hubiese tenido con otros artistas. Esperemos que iban escuchando, ¿eh? Porque Más lo, lo estamos porque monitoreando. Lo estamos complaciendo. Ajá. Es otro de los fans. Eh, y también le mandamos saludos a la maestra Lili porque también ella es fan de Gilberto Santa Rosa. Igual pues como muchos de, de nosotros, ¿no? Uh -huh. Que andamos en este mundo de, de la salsa, no nos denominamos salseros, nos Total. denominamos bailadores, bailadores, pero dentro de nuestros de nuestros gustos está pues la buena salsa, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a empezar uh -huh. de una vez, porque eh, quedan, la verdad, solamente traemos ocho canciones, uh -huh. que es, es casi la hora de, de programa, uh -huh. el día de hoy vamos a hablar muy bonito, muchísimas, muy poquito, perdón, muy, muchas gracias al buen Ixba que nos acaba de traer aquí un agua mineral con limón, y un poco de ron, para este calorcito, es horario de niños maestra o sea. <risa> <risa> eh, como les decía, ocho cancioncitas que realmente las vamos a disfrutar, Quedan para otro programa, otras tantas, donde se disfruta tanto de artistas nuevos, por uh -huh. llamarles de alguna forma, como artistas que ya tienen algunos años de dentro de este medio. La del día de hoy con la que vamos a, a comenzar es con Víctor Manuel. Ajá. Tú sabes que quien descubrió a Víctor Manuel fue, fue precisamente Gilberto, Gilberto Santa, Santa Rosa. Rosa. Eh, Gilberto siempre ha expresado que él siente un amor muy especial por Víctor, que el talento que él tiene le gusta muchísimo, le gusta mucho su voz. Yo siento que eh, se siente como reflejado en mm. él, ¿no? Quizá mm. él le hubiera gustado tener más apoyo cuando él comenzaba o, o recuerda y agradece ese apoyo que él tuvo. Por eso es que él apoya. a O Victor se ve reflejado con, en Víctor Manuel. Ajá. Y pues, obviamente Víctor le agradece porque él fue la primera persona que le ayudó y estuvo como productor en su primer disco como solista entonces siempre también expresa que le va a estar eternamente agradecido y en todas las intervenciones que tienen en, en canciones juntos eh, pues se nota ¿no? esa química donde son como de la familia entonces pues vamos a empezar con esta canción que a mí me gusta muchísimo que se llama He tratado, disfrútenla, pónganse a bailar disfruten de estas voces que son maravillosas verdad perecías si te quisiera y te pero no puedo tener que tu alegría me dolor no te vayas o no te voy a reprochar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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Está bueno, estás escuchando a los veganos trasnochados. Ándale, <risa> así <risa> los vamos a poner. Sí. Oye, ¿qué tal esa canción? Está muy buena, está excelente como para eh, que estas melodías que seleccionaste... Las bailársemos en la noche, en la clase con los alumnos. Sí, por cierto, les vamos a mandar saludos porque siempre nos escuchan, están mm. ahí al pendiente del programa. Hoy vamos a comenzar a hacer un ejercicio para esto de la coordinación, donde vamos a, a botar ya sea una pelota o un balón, lo que, lo que podamos llevar a la clase. Qué importante es tener buena coordinación para bailar, ¿no? Sí, el espacio-tiempo para no pisar al otro. <risa> no, y, y para que de veras cuando te digan mueve la derecha, muevas la derecha. ¿No? Siempre hemos eh, hablado que si a todos nos preguntan que si sabes cuál es la derecha, ¿qué vamos a responder? Sí. Y luego cuando la tienes que mover, ¿qué pasa? No, pues no sabes ni cuál es la derecha. <risa> Entonces, hoy vamos a comenzar con ese ejercicio, o nos vamos a divertir un ratito ahí, igual nos echamos una cascarita de básquet o algo ahí. Vale, o de voleibol Y luego ya bailamos. Oye, pues la siguiente canción eh, se llama La Familia. Uh -huh. Es una canción que canta con alguien que él quiere muchísimo también, eh, que es eh, Tito Nieves. Uh -huh. Tito, wow. Tito y él son grandes amigos de muchísimos no, años. Es como de terciopelo, ¿no? De Tito sí, Nieves. sí, sí. Que, que de verdad, el, uno de los programas que va a seguir después es de Tito, Tito. Eh, porque tiene unas canciones impresionantes. Y esta versión a mí me gustó mucho porque... Si tú ves el video donde están grabando, ellos se divirtieron muchísimo al estarlo grabando. Entonces, eh, tanto uno como el otro... Se expresa también que son parte de la familia. De hecho, en, en general, cuando Gilberto platica sobre este disco que. O, o, bueno, no, no solamente un disco, pero sobre hacer duetos, él siempre expresa que las personas que cantan con él son personas que él considera parte de su familia. Uh -huh. ¿no? Entonces, esta es una canción ya que tiene su historia. Uno de los primeros que lo graba, que la grabaron fue, fue Ray Barreto. Entonces, uh -huh. pues, imagínate los años que Manos tiene. Dura. Ajá, entonces pues vamos a escuchar la versión de, de Tito con Gilberto, a ver qué les parece, y te manda a decir Iván, que obviamente llegó a las tres y que ya está Perfecto, puestísimo Iván. escuchando. ¿eh? A ver si te gusta esta Iván. para completar la fiesta María, María la de algún llegó mi familia ya mi, mi hermano y llegaron la gente que yo más quiero para bailar para, para gozar. gozar llegó mi familia oh, ya yeah. están mis hermanos aquí uh -huh. la gente que yo Llegó Javier, llego yo, llego mi hermana, mi hermana es Margot, Eva de San el Carlos Pichi, te llamo Pichi. Llegaron mis nietos, los cerros chiquitos. ¡Qué fiesta se llena! ¡Y Margot, Evelyn. Mi hermana Diana está aquí y este está con Miranda,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 ¿De lujo? Eso la bailamos en la noche también. Sí, todas las que traemos hoy están buenísimas para bailarlas en la noche, la verdad es que sí. Oye, pues estábamos platicando aquí fuera del aire sobre la importancia de bailar, maestro. ¿Por qué nosotros somos tan aferrados y queremos que la gente baile? Fíjate que el fenómeno se vio reflejado ahora con la pandemia, que la gente estuvo presionando para que regresáramos porque se dieron cuenta que a veces no valoraban esa parte, ¿no? O sea, no, solo valoras cuando no tienes las cosas. Claro. En, y en ese sentido, eh, nos comenzaron a hablar, nosotros hicimos una pequeña publicidad por medio de, de las redes sociales y, no sé, en, en un lapso de una semana se llenaron cinco días de la semana con grupos, como tenemos grupos reducidos por, por cuestión de, de, ¿Pandemia? Con, de pandemia de la higiene, nomás tenemos diez parejas, por día, entonces se me hizo muy padre que en muy poco tiempo juntamos 100 alumnos y no tenemos más porque no queremos romper ese control de, de, de tener ese, de seguir con los protocolos a pesar de que supone que ya estamos en, en semáforo verde y que a uno ya les pusieron el chip <risa> y a, a otros nos vacunaron, ¿no? Ajá, al maestro sí le tocó vacuna, sí, definitivo. Sí, para otro pusieron nomás chip. <risa> y es, entonces ahí vimos, ellos se, se nota la necesidad de interactuar con las personas, ¿no? Aún nos, nos queda todavía el trabajo de la contradanza, el, el trabajo de la rueda, eh, porque eso genera más, más cohesión social. Sí. Entonces ahí la importancia de, de, del aspecto psicológico, neurológico, biomecánico, o sea, tenemos, podemos aquí pasar... Veinticuatro horas hablando de todo eso, ¿no? Sí, la, la verdad es que eh, a nosotros nos interesa bastante porque vemos resultados, uh -huh. ¿no? Si, si no viéramos estos resultados, creo no insistiríamos tanto. Uh -huh. Pero de verdad es fascinante cuando ves que llega una persona y te dice es que tengo dos pies izquierdos, de verdad no voy a poder, eh, me vas a tener paciencia y, y tú ves que le comienzan a salir los pasos y la emoción, ¿no? Hay gente que hasta brinca, hay gente que aplaude, hay gente que grita porque le salió un paso, ¿no? Fíjate, y, y a nosotros nos ha tocado ver el fenómeno reciente de que ha llegado gente por prescripción médica y sí, ahora Entonces los médicos ya se están dando cuenta, ¿no? Sí. De la importancia del movimiento y del de manejo de las emociones por medio de una, de una actividad lúdica, ¿no? Y de comer bien también, ¿no? Sí, sí. O sea, va, dirían por ahí, va todo junto, junto con pegado. Con pegado. <risa> Ambos dos. Sí, y, y sí funciona. Eh, nosotros tenemos haciendo esto casi 15 años. De hecho, en octubre cumplimos 15 años, vamos a hacer una fiesta de 15 años, sí. si se puede, si nos lo permite, la autoridad, cómo vaya evolucionando. Entonces, ya estamos en Miras eh, con, con Miguel Ángel, el administrador del Club de Leones de la ciudad de Guadalajara, allá por la zona de Chapalita. Sí. Es un espacio muy grande, muy amplio, con mucho estacionamiento. Ahí hacemos comúnmente nuestras nuestras fiestas, uh -huh. entonces en octubre, pues aquí ya está para que se pues, vayan anotando. Vayan haciendo su alcancía, alcancía. Eh, porque la cosa es tener grupo en vivo uh, y todo esto, Comidita ¿no? y bailón, ajá. Sí, aunque sea un ratito, pero ojalá que sí nos dejen, ¿no? Sí, sí nos dejan. Ah, <risa> me, me acordé, me acordé. Ajá. Oigan, pues ustedes ya saben que normalmente chicamos al maestro con una canción, Eh, y hoy le traje una que yo sé que la va, le va a gustar, eh, se la dedicamos al 100%, eh, en esta ocasión entra Gilberto con una voz femenina que se llama Maía, la chica, es colombiana, eh, ella es intérprete de salsa y de algunos otros ritmos, pero principalmente de salsa y la verdad es que lo hace muy muy bien. Ella ya ha grabado algunas otras canciones como Qué locura enamorarme de ti, devórame otra vez, quiero morir en tu piel. Eh, la verdad es que lo hace bastante bien. Eh, esta interpretación que hace con Gilberto, los dos la disfrutaron también. Tienen muy buena combinación de, de voces. Entonces, mi buen ex que sub digo, perdón, mi buen chaka hay que subirle un poquito más para que el maestro le escuche y que regresando nos diga si le gustó. ¿Sale? Por favor. Quiero emprender mi vuelo Llegar hasta el cielo Hvad er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 A ver, maestro, ¿le quedó claro sí. o no le quedó claro? Sí, claro? Que en invierno quiero que sea mi abrigo, <risa> quiero caminar a su lado. ¿Sí Azulado o no? de azul. <risa> pues aunque no esté muy azul, pero ahí a su lado. Sí, la chica con una voz como de, el cante hondo flamenco. ¿Verdad que sí? Sí me hizo que recordar a la niña Pastori. Ándale. Un poco. Ajá. Sí, sí le da ahí un poquito. Así como decíamos que en la canción anterior donde canta con Tito, de ah. repente le da un airecito como de Rubén la Blades, Blades, ¿no? De repente yo creo que manejan pues las mismas que sintonías sí. entonces ahí como que se parecen un poco pero a mí la verdad es que sí me ha gustado muchísimo eh, Maía yo tengo solamente tenía dos de sus eh, canciones pero ahora que me puse a escuchar un poquito más sí sí me convenció sí entra ya a mi lista de uh -huh. de reproducción definitivamente pasó la prueba sí oye otra cosa que, que quiero que les platiques es que vamos a regresar con abuelos. Sí, de hecho los abuelos, ellos con más precaución, evidentemente, eh, pero el mes, el próximo mes, que sería julio, iniciamos con el grupo de del Parque Juan Rulfo, porque afortunadamente ya todos están vacunados, yo también ya estoy la, con la primera sesión, me eche para la próxima semana, lo más seguro es que la vacunen, Entonces ya más o menos ya estamos vacunados todos y con un poco de cuidado, porque los abuelos pues también requieren, tienen esa necesidad de, de moverse, ¿no? Porque han estado enclaustrados en ¿Sabes qué, tiempo. ¿Sabes qué va a ser lo, lo, lo feo de, uh -huh. de... Bueno, yo siempre ando buscando las cosas feas a todo. Uh -huh. Una de las situaciones que vamos a tener, eh, pues ahí un poco complicadas con ellos, es que nos gusta mucho abrazarnos uh -huh. y no nos vamos a poder abrazar uh -huh. todavía. Entonces, bueno, vamos a hacer de cuenta que nos abrazamos, uh -huh. <ríe> eh, porque ya tenemos más de un año que no los vemos. No. Estuvimos haciendo las clases en, en Facebook para ellos precisamente, para no dejarlos solitos en casa, para aunque fuera por ese medio, estar todos comunicados. Y bueno, pues ya se nos hace regresar, ¿no? Con algunas... Solo nos faltarían los abuelos de, de Residencial, Residencial Victoria, pero eso ya depende de ellos, ¿no? Ya andan también viendo... Que gestionar el espacio y en, en la asociación de colonos. Saludos a Carmelita, a Carmel. que ella es la que anda ahí Ajá. viendo todo eso. Entonces, si, si es factible y ellos logran hacer ese trámite, pues también sería en el... En el... En residencial Victoria. Ya tendríamos nuestros grupos completos Ajá. y ya estaríamos otra vez con nuestros abuelos. Y corriendo más. Ay sí, corriendo un poco más. Pero bueno, esto se pone se pone intenso. Dice dice Lily que qué intensa yo uh -huh. que, que con esa canción uh -huh. poquito nada más hay que expresar de repente todo el amor que le tiene uno a las personas. Hoy precisamente vi yo en en Facebook por la mañana una frase que decía que qué importante es que a todas aquellas personas Eh, que te encuentres durante el día y tengan algo bonito que tú les puedas reconocer, que debes decírselos, porque les puedes cambiar el momento, el día, el año o hasta la vida. Uh -huh. eh, a veces no recibimos eh, los suficientes comentarios bonitos para levantarnos nuestro ánimo, ¿no? Bueno, es que las palabras son importantes. Yo me sí. acuerdo de una frase de Jaime López que dice y más mortal que una bala, Es una sola y certera palabra, ¿no? Cierto. Pero también te puede dar una palabra, te puede dar para arriba. O te mata o te aviva. O exactamente. ¿No? Así que, pues muchas gracias. Hay que agradecerles a todos sí. nuestros escuchas, a todos nuestros fans, uh -huh. eh, que están todos los martes aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias especialmente a Iván, porque él nos ayudó a, a, a armar este programa, uh -huh. a, a una de las cancioncitas, eh, Es en, en especial para él, porque él la escogió mm. después de que le di para atrás varias canciones. <risa> porque le decían, no, Iván, es que esa ya la pusimos, no, Iván, es que una que esté como un poco más salsera. Pero bueno, ya quedó y pues vamos a seguir escuchando, ¿Sí? ¿te parece? Vamos a escuchar una con Luisito Carrion, uh -huh. que yo te decía que no lo ubicaba exactamente por nombre. Él es el vocalista, uh -huh. el cantante de eh, la orquesta. La magnífica. No, eh, no es la magnífica, es, ay Dios mío, la selecta. La selecta. Algo así. <risas> eh, ellos son muy buenos amigos desde hace muchos años también. Luisito le agradece también haberlo en, tomado en cuenta para este proyecto. Eh, es una canción tremenda, una excelente forma de expresar que quieres pedir por alguien. Todos tenemos algo en lo que creemos. Eh, sea, si estamos hablando de religión, sea la religión que sea, eh, siempre buscas la manera de pedir por los que quieres, ¿no? Uh -huh. Aunque dicen por ahí que vale más cuando pides por los que no te caen tan bien, uh -huh. por los que te hicieron enojar, que, que cuenta como el doble, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, dice eh, en parte la canción... Que quieres pedir para que les vaya bien para que no falte el pan en su mesa no a la violencia, no al maltrato animal y que todo esté bien entonces es una tremenda canción que no parecería que habla de esto, pero sé que les va a gustar, la canción se llama Apaga la Luz y pues con Luisito Carrión, sigamos bailando El triste infortunio de aquellos que sufren trabaja trabaja y trabaja y no ven el fruto por enfermedad o estrado social por su valor su raza o su religión apaga la luz que quiero rezar para ver si A la noche será la mesa al pan, a esos que la vida nunca sonreído, que luchan y luchan y luchan sin nada al hogar, que inaventurados serán porque han conseguido la fe y la fortuna que no tienen otros. Apaga la luz que quiero rezar por nosotros. Apaga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 Búscalos en Facebook como Primero Café, luego existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? De lujo. ¿Verdad? Sí, que está, sí. está muy padre. Fíjate que yo estaba buscando eh, cuál, cuál religión es la que él... ¿Profesa? Profesa. Eh, y no, no encontré ningún dato. Normalmente, bueno, no normalmente, sino que hay varios salseros que coinciden en que son cristianos. Uh -huh. No sé si si sea esta parte, pero a mí me gusta mucho donde ellos se involucran en preocuparse por los demás, Ajá. ¿no? Esa, esa parte me parece muy padre, ¿no? Sí, sí, a fin de cuentas, la mejor religión es la que usted profese. Por supuesto, <risa> la que tú crees que es la mejor para ti. Exactamente, esa es la que funciona. La que, pro... la que no te hace pelearte con alguien Exactamente. más. Exactamente, el problema está cuando una persona profesa una religión y quiere que todos profesen esa. No, eso no. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí, ahí es sí donde no empiezan funciona. los conflictos. Hay que respetar claro. cuál es la mejor religión, la que tú profeses. sí. La que te haga sentir mejor persona. Exactamente. ¿no? Oye, y pues Gilberto estábamos diciendo, es una persona que tiene 58 años. En agosto va a celebrar su cumpleaños número 59. Y yo le admiro a él eh, mucho esta parte donde se mantienen también físicamente. Ellos tienen muy... Muy claro, ¿no? Que son un producto, ¿le llamarías? Sí, sí, eso, así exactamente. Y, y se ven muy bien, ¿no? Eh, de repente le toca bailar, yo he visto eh, con Víctor Manuel en los conciertos y Víctor Manuel lo presiona mucho para que se mueva como él oh. y como que le da un poco de pena a, a Gilberto, pero lo intenta y está muy bien físicamente. Es que lo que pasa es que en sí ellos tienen la conciencia, como son profesionales, uh -huh. de que ellos en sí son una empresa entonces muchas personas dependen de ellos y, y comen de ellos o sea sí. ¿no? entonces eh, como empresa trabajo. tienen que cuidarse ellos porque ellos son el producto a vender exacto hay personas que o artistas que no nunca que alcanzan, entendieron nunca esa parte nunca entienden esa parte entonces Que van y que, ah, mire, es que está cantando y luego se toma una botella de tequila y le dices, bueno, pues si a él le gusta está bien, pero no se está cuidando, ¿no? No, y resulta que años después ya no tienen voz, ¿no? Cuántos sí. de, de los eh, cantantes que a nosotros nos, nos gustaban de hace años, sobre todo en, en esta parte de... Eh, de la parte ranchera O de la parte rockera uh -huh. Ellos son como muy tendenciosos A, a esto, ¿no? A, sí. No se cuidan, todo el mundo sabe que Ellos después de dar un concierto Pues no se pueden ir de fiesta Tienen uh -huh. que ir a cuidar su voz porque es lo que Les da el dinero sí. no es, es con lo que trabajan Pero pues a algunos se les olvida Al fin de cuentas, esta vida es como ir al super, no Lo que le echas al carrito lo pagas Claro, y a veces lo, lo pagas En cuanto acaban de subir de sí. precio eh pero bueno, pues yo estoy eh, eh, feliz, la verdad es que me gusta mucho este programa, también soy eh, fan de, de Gilberto, vamos a complacer a otro fan que es Iván, eh, con esta canción que nos mandó que se llama Montón de Estrellas, fíjate que esta parte, eh, o bueno, esta interpretación que vamos a escuchar, Sale de un programa, bueno, la acompaña con Norberto Vélez, uh -huh. eh, él tiene su grupo y tiene un programa que se llama Sesiones desde la Loma, uh -huh. y en ese programa hacen, pues, sesiones, así como lo dice él, en vivo, uh -huh. y ya estos eh, videos son los que ellos suben a la red, pero esta interpretación de un montón de estrellas, wow, está muy bien hecha, Gilberto está tocando ahí... Eh, ¿Tumbadoras? Ajá, un poquito ahí. Es como otra, pa ot otra manera de verlo, ¿no? Mm. Siempre lo ves con el micrófono en la mano y aquí lo ves como un poco más relajado, entre cuates están cantando, pero él está ahí tocando un, un instrumento. instrumento. Entonces, yo sé que les va a gustar. Iván, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo a Lupita también, que seguro también nos escucha y pues espero que todos la disfruten. Uh, uh, uh, uh. Yo no sé por qué razón cantarle a él, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón, toda no mi totalmente, ella siempre está presente como aún. En esta canción Incontables Son las veces que tratamos De esa canción es cuando dice, eh, ¿cómo? Cuando, cuando la vi partir, se acabaron mis, mis problemas. problemas. <risas> Eso estuvo buenísimo. ¿Qué tal esta versión? Muy bien. Esperemos que Iván Es, es a... como un desenchufado, ¿no? Como antes se había en las, en las sesiones de, de rock, de los rockeros, que eran los, los plug o los, ah, yeah. los desenchufados, pues, ¿no? Ah, pues Esa sí. Eso es, pero del mundo latino, ¿no? Ándale. La Algo así donde están muy relajaditos y Ajá. esas versiones creo que les quedan muy, muy bien, ¿no? Ajá. Uh -huh. Oye, pues de una vez tú me estabas pidiendo una canción con el canario, ¿no? Ajá. Ah, pues ahí te traigo una... Eh, una canción que se llama Mazacote uh -huh. eh, Sé que te va a gustar Porque es una muy buena versión La, la, la voz de del canal te gusta uh -huh. muchísimo Y pues de una vez vamos a escuchar esta canción eh, Mazacote Y vamos a regresar Ya casi, ya para, casi irnos. para irnos A comer Ah, está bueno, de la salsa dura, como dicen, ¿no? Sí, ahí sonecitos, sabrosos, yo sí. sé que, que a ti te gusta eso. Afa que el canal se aventara sus solos de flauta tras besar con el chiflando, ¿verdad? <risas> sí. Oye, le quiero agradecer al buen IxMa porque me acaba de traer una pandita roja. Pandita. Me encanta eso mucho. Esas muchísimas panditas son gracias. comunistas, abusada, ¿eh? <risas> ¿Por qué? Porque son rojas. <risas> sí. Pero... No, muchísimas gracias. Oye, pues, ¿qué tal? ¿A poco no está buenísimo sí, el programa? No. Fíjate que no vamos a alcanzar a poner todas las canciones que traíamos, eh, pero de las dos que nos quedan, había una canción infantil que así decía. Eh, de los, ya uh, nomás me quedan. Algo de perritos. Ah, ah. ¿no? ah, bueno, nos quedan dos, una se las vamos a platicar. Hay una intervención que hace él con Los Ángeles Azules. Ah. ¿Quién no conoce Los Ángeles Azules? Sí, sí de, no de palapa Exacto. <risas> Eh, se les recomendamos para que la escuchen La canción es la de Paso la vida eh, Pensando uh -huh. y está muy padre eh, No me queda muy claro Si la cantaron juntos o simplemente ya ves que hacen estas sí, sí. intervenciones donde uno graba en su estudio el otro y después juntan las voces mm. no pero me pareció muy buena la la idea a pesar de que Gilberto no es en el eh, eh, del mundo de la cumbia pero se atrevió ahí a, sí. a hacerlo y pues estuvo bastante bastante bien así que esas se las vamos a dejar pendientes chicos ahí para que ustedes la busquen con Ángeles Azules y Gilberto Santa Rosa pasó la vida pensando mm. Y, pues, la última canción, maestro, te va a encantar. Yo sé que te va a encantar. Eh, esta canción es con... Eh, bueno, se llama Estoy como nunca. Eh, Soy de la vacuna. <risa> pues, no sé, algo así. Eh, esta canción dice algo así como... Vengo mejor que antes... Mejor que nunca, con este porte, ni se pregunta. Uh -huh. Ya no vamos a decir más, porque tenemos el tiempo justísimo. Hay que despedirnos, ya nos vamos. Es pues como decir, veme, vete y tú dirás. ¿verdad? Exacto. <risa> ah, bueno. Que cuando llegues a mi edad, te veas así de bien, Ajá. ¿no? Que luzcas como no, pues yo. Pues muchas gracias a los que nos escucharon esta calurosa tarde, que a lluvia. Y nos escuchamos la próxima semana, sin falta, con un... Nuevo intérprete, que será una sorpresa. Será una sorpresa, les va a gustar también. Mm. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Obviamente, gracias al Chuck que con sus manos mágicas Chacatac. hace todo esto posible. Y el al señor Sergio Funk, que nos tiene aquí trabajando. A Citlali que también nos escucha todos los días. Y pues vamos a escuchar, estoy como nunca sin, sin más preámbulos. Vámonos, ah, gracias. Sabor. de nuevo, empezando la vida otra vez sabes que estoy como nunca estoy como nunca estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez fíjate bien el porte que tengo y con el gran avance que vengo, echando un pie adelante con mucho plante ya usted lo ve echando un pie adelante con mucho plante, ya usted lo ve No hago empezando la vida otra vez Estoy como nunca Oye Carlito como nunca Estoy acabando de nuevo empezando la vida otra vez Los que pensaban verme hecho tierra y que creían ganarme la guerra conmigo fracasaron se equivocaron y les gané Conmigo fracasaron se equivocaron y les gané Te gané Cuando don't